Vamos a hablar unos minutos con Mónica Rodríguez, es integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mónica, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buen día Pablo, a vos y a tu audiencia. Bien, Mónica, eh, hay actividad hoy a las 17 horas, eh. empiezan a, sí. presionar, a presionar un poquito a ver si se apura esta gente eh, y manda el proyecto de ley de aborto. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, ustedes saben que desde la campaña y nosotros como integrantes del, desde el foro a la campaña, vamos a estar formando parte de una acción federal que en este día eh, estamos esperando que mañana, 5. Eh, se recepcione a las representantes de la campaña por parte de Sergio Marza, el presidente de la Cámara de Diputados, porque bueno, va a haber una reunión que ya ha sido postergada en otras oportunidades, eh, porque estamos demandando eh, el tratamiento de la ley que despenalice y legalice el aborto. Eh, es una, una acción de presión, sí, este, es una acción de reclamo, es una acción por, por un pedido de, altamente postergado para las mujeres y las personas con capacidad de gestar en el país. Este, lo estábamos esperando eh, desde el 2018, cuando estuvimos casi ahí a uh -huh. punto de, de lograr, este, después de casi 16 años de trabajo, este, derecho para todas las mujeres y para todas las personas con capacidad de gestar en el país. En nuestra provincia va a haber actividades, y en el caso de la ciudad de Santa Rosa, a las 5 de la tarde invitamos A la, al área enfrente de la municipalidad, a hacer una sentada. Eh, también vamos a estar eh, repartiendo folletería, vamos a pegar calcos, este, vamos a tener pañuelos, y luego las personas que así lo deseen, con, este, con bicicletas, caminando, con rollers, como cada una de nosotras pueda, vamos a ir marchando ...por eh, la calle hasta la legislatura en una acción en la que vamos a visibilizar este reclamo y esta presión, de alguna manera lo vamos a decir, es una presión legítima para demandar el tratamiento de esta ley. Eh, Mónica, la pandemia ya dejó de ser una excusa para que manden eh, el proyecto. Digo, porque eh, hacen propaganda de que siguieron sesionando, tratando leyes, dip diputados y diputadas ahí en el Congreso. Eh, ¿Crees que la pandemia ya dejó de ser excusa? La pandemia eh, no podría ser nunca una explicación de por qué seguimos postergadas, porque durante la pandemia fue notable, y lo dijimos desde un principio, recuerden ustedes que desde marzo estamos insistiendo que la situación de las personas que necesitan este, la interrupción legal y segura de los embarazos ha, ha permanecido durante todo este periodo, se ha intensificado, y eso está demostrado por las cifras y demostrado por la Eh, actividad que han tenido en todos los puntos del país, en nuestra provincia inclusive, eh, todos los sistemas eh, de salud y las personas que acompañan a las mujeres, eh, porque esta es una demanda permanente que tiene en, en todo el país y justamente por esto decimos que este, el tratamiento de esta ley no puede ser postergado que es urgente, porque día a día estas demandas existen y tienen que ser resueltas y como lo, bien lo sabemos Eh, la aplicación de los protocolos de interrupción legal del embarazo no es pareja en todo el país. Por lo tanto, no se puede justificar que esa sería una herramienta que por el momento podría resolver esta situación. Eh, tener protocolos de interrupción legal del embarazo no es tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y nosotras estamos trabajando para, desde hace muchos años en forma intensiva para lograr esa ley. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? porque eso nos aseguraría equidad, justicia y garantizaría los procedimientos en todo el país. Es diferente, y obviamente va a ser un trabajo muy arduo, eh, incumplir una ley nacional. Va a ser absolutamente diferente a incumplir, como pasa en este momento, eh, entre forma total o parcial con los protocolos de interrupción legal del embarazo, que ustedes lo saben y porque nos acompañan y difunden las noticias, eh, que esto no ha evitado eh, la falta de atención eh, a las mujeres en estas situaciones, inclusive y justamente a las personas y a las mujeres y personas con capacidad de gestar más vulneradas por la situación económica, por la situación de distancia a los centros de atención, por la falta de medicación por las barreras que le interponen para no cumplir con lo, con lo que está mandado eh, en la ley. Así que eh, nosotras pensamos que esto es urgente, no puede ser la pandemia una excusa. Lo repetimos ante todos los representantes con los que tenemos este, entrevistas. Eh, se pueden hacer otras leyes, se puede discutir, discutimos, estudiamos. El país entero estudia, se mantiene conectado, eh, hace foros. Eh, en, en otros aspectos, ¿cómo no vamos a poder hacer en este aspecto? Además, en el 2018 hubo un debate muy intenso. Todos los fundamentos, todas las explicaciones, todas las este, fundamentaciones absolutamente eh, serias y científicas han estado expresadas en el 2018. No podemos ser ingenuos. Nadie, Se, nadie recién llega a este tema y la verdad que sería muy lamentable que los representantes y las representantes en el Congreso necesitasen este, eh, más elementos para poder tomar una decisión. En esto hay que tomar decisiones políticas serias y es una política pública necesaria para nuestro país. Eh, lo, en las últimas entrevistas que hemos tenido con representantes ante la Cámara de Diputados, lo hemos dicho. Eh, el aborto es una realidad en todos nuestros países, especialmente en América Latina. Lo que es también es una realidad injusta. Sabemos quién padece la falta de leyes respecto de la despenalización y legalización del aborto. Por lo tanto, exigimos a nuestros representantes y a nuestros gobernantes que ya es tiempo de que se trate la ley, que se trate el proyecto, que se discuta, no necesariamente en forma extendida en el tiempo. Acá hay que tomar decisiones y este es el momento de las decisiones y es por eso que salimos hoy nuevamente a reclamar por este derecho. Clarito, como siempre, Mónica, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y les esperamos a todos los que nos quieran acompañar. Sabemos que, que va a ser ardua. Este, la, la, la espera ha sido muy ardua durante estos años pero vamos a, a lograrlo que tengas buen día Mónica muchas gracias Mónica Rodríguez, eh, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Sentada y Caravana Verde en la Ciudad de Santa Rosa a partir de las 17 horas